Que, dos cositas antes de sí. ir a charlar Con quien está a cargo de deportes en la municipalidad sí, La primera de ellas sí. Es que eh, En posibles Se puede ver por Youtube El programa de eh, en TV Y la verdad que está buenísimo Para que se puedan ir ingresando Ahí al canal de Youtube Lo segundo Ayer prometimos que eh, Se volvía al aire Y hay una dificultad con la antena Que se está trabajando en este momento Así que esperemos que hoy eh, Tengamos también la posibilidad De tener canal 5 en TV eh, Al aire nuevamente Después sí. de estos breves cortes Que hemos tenido Dicho esto, 12 y 10 Estamos rumbo, decíamos un ratito Diciembre, ya, ya la vuelta ya, de la esquina de enero Colonia de vacaciones de verano Va a ver, así que la tenemos a Viviana Que está en línea con nosotros para que nos cuente Cómo viene todo eso, Viviana, ¿cómo le va? Rosana y Walter acá en Radio Encuentro, la saludan, buen mediodía Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo anda? ¿Cómo viene esa colonia de vacaciones 2016? Bien, bien eh, Acá estamos tratando Un Uy. poquito en eso, a <risa> full Digamos Eh, bueno, programando reuniones con las juntas vecinales, programando reuniones con los con los diferentes profesores que van a estar en, en los diferentes lugares donde se va a trabajar en el verano y más que nada en la colonia de niños y adultos vamos a tener lo que es el mar y lo que es el río. Así que bueno, estamos ya está casi todo cerrado, ya tenemos casi todas las reuniones programadas, las planificaciones de y las actividades, y bueno, eh, para que empiece, así que bueno, estar lo mejor organizado posible. En los eh, años anteriores, Había como momento sorpresa que era viaje al cóndor, incluso hasta viaje a la ubería, interactuar con cultura. ¿Se mantiene la misma dinámica? Sí, sí, se mantiene esa misma dinámica. Sí, sí, ya está programado. Bien, bien la fecha del a la, la boca de la no lo tengo, pero bueno, eh, los chicos que están coordinando están trabajando en eso, con un cronograma de actividades. ¿Y sí, cómo, sí. cómo va a ser la inscripción, eh, cómo va a ser la modalidad de inscripción, que ya es conocida, pero para reiterar un poco para el vecino a vecina, Eh, que quiere hacer participar a los niños en este verano eh, de la inscripción es eh con la junta vecinaria a las cuales se les entregaron las planillas de inscripciones para que lleven a cada una de sus juntas van a estar en la junta en el horario convenir que lo van a poner seguro nosotros le pedimos acá al presidente de la junta que lo ponga en la puerta eh, seguro que va a ser de mañana pero bueno más exacto que se en la junta de cada uno uh -huh. y el otro la otra inscripción se puede hacer acá en el Feramanti y Rugger y le tenemos de las horas eh, de mañana, viene día donde tiene una planilla, el mismo papá, si quiere, si no tiene un referente de la junta de o no hay junta junto en ese barrio y la mamá quiere inscribir a su hijo, lo podrá hacer desde ¿Sí? de 9 a 12 en el Ceravanti-Ruggeri, llena la planilla, trae la fotocopia de documento y certificado médico. ¿Y eso va a ser a partir de ya o tiene otro día? No, no, ya están las o sea, inscripciones ya. abiertas, ya están las inscripciones abiertas, así que aquel que quiera acercarse, acá hay gente en el ceravanti Así que bueno, a partir de las nueve de la mañana Pueden acercarse a y inscribirse Viviana, ¿y eh, en el, eh, la fecha de inicio y de cierre? La, inicio, la fecha de inicio es el 6 de enero Y el cierre es el viernes 5 de febrero ¿Arranca con los Reyes? Exacto, arrancamos con los Reyes Así que bueno, va a ser un día bastante especial uh -huh. Se les va a servir a todos los chicos eh, Siempre en el verano una colación eh, Va a haber guardavidas Vamos a tener natación Va a haber beach house. Ah, oh. Viste que nosotros terminamos con el predio detrás del cayetaño, detrás de la pileta, la canchita de bicha, así que la idea es una escuelita y, y, a, y usar esas herramientas también. Vamos a tener lo que es canotaje. Se va a seguir con todas las actividades y, bueno, la idea es contar con muchos chicos y que disfruten de un verano diferente, con mucha actividad física. ¿Edades, de para aquel papá y mamá que está escuchando en la casa ahora, eh, de los chicos que pueden escribir, ¿en qué edad abarca? Desde los 6 años hasta los 12. De 6 a 12 años. Si hay, si hay alguno que cumple seis en el 2016, ¿también es bienvenido? Eh, sí, sí, sí. Si cumple los los seis en el 2016, sí. La inscripción empieza hasta, hasta el 6 de enero, así que ya está dentro de eso. Está bien. Bueno, entonces, eh, recomendable a la Junta Vecinal, si no la tienen o ven que está media inactiva o no hay cartelito ahí, directamente al Ciudadante Ruggieri. Exactamente, sí, sí. Por favor, que, que se acerquen acá, que acá van a ser atendidos, así que, si, o bien, viste que algunas juntas todavía están organizándose o no tienen un referente en la Junta Vecinal, así que, bueno, pueden acercarse hasta hasta el ciudadano que va a ser la inscripción. Después tienen que estar atentos con el tema de los colectivos, porque va a haber colectivos puestos para que donde van a pasar entre las ocho y ocho y media de la mañana por todas la, las juntas, a, partir a los chicos, así que la concentración, todos eso, esos datos se los van a explicar en cada una de las juntas cuando vayan a escribir a los chicos, ¿sí? Y el horario después de vuelta a la junta va a ser entre las doce y media y la una, uh -huh. el recorrido que tenga cada una de las juntas. Si está más cerca va a llegar antes y si no va a llegar un poquito más tarde. Hablamos de los peques pero no hablamos de los grandes y tengo entendido que los grandes uh -huh. también están. Exactamente, tenemos con el de adulta, este año nos vamos a cerrar con el predio de la UNTER, así que bueno, de agradecer a la UNTER por la buena predisposición, hemos hablado con Clarita Busos y la idea es estar en el precio de la UNTER por, para continuar con todas las actividades de los centros de día y todo aquel adulto que se quiera acercar, porque vamos a continuar con la actividad del Newcom que tuvo mucho auge este año, eh, hubo mucha gente que se acercó a hacer Newcon y bueno, la idea es continuar con ese trabajo que se hizo durante la, todos los años en las vacaciones, porque la gente no quiere cortar con esa actividad, nosotros les dijimos qué mejor que... Eh, Eh, agregarlo a la colonia de adultos y continuar con todo este trabajo allá. Así que bueno, vamos a tener tejos vamos a tener piletas, vamos a contar con un guardavía también en la pileta. Así que bueno, aquel adulto que se quiera acercar a compartir enero con nosotros en la pileta va a ser desde 9 a doce y media, igual que el horario de la colonia de chicos, ocho y media, pasando también los colectivos por los centros de día a, re, a retirar a los abuelos para ir a compartir un momento al previo de la junta. ¿También se pueden escribir mayores de qué edad? Mayores de 45 años. ¿Se la, idea no era, no, la, era, la idea es no haya tope, o sea que no decir, bueno, 55, 45 adultos mayores acercarse y compartir un momento, la idea es invitarlos a todos. Ah, perfecto. Eh, ahí también en el Fioravanti, en horario de mañana, quien quiera tener más datos. Exactamente, exactamente, a retirar la planilla y a inscribirse. Viviana, muchísimas gracias. No sé si tendremos un contacto en lo que queda del año, pero sí para cuando mm -hmm. esté comenzando la coruña, eh, si es así o si no es así, feliz año y bueno, buen comienzo del 2016. Bueno, muchísimas gracias y felicidades para ustedes. Que tengan muy buenos días. Abrazo grande hasta pronto. La titular del área